Hubo un combate con gente con cheta, ya le habíamos dicho, Gila, que con nosotras no se m e t e c e やった